Señales del fin del mundo señales del fin del mundo, como siempre aquí en La Rosa Los Ventos, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola criaturas. Hola, Sevi Sebi. ¿Estáis en extinción vosotros? Casi. La verdad es que las imágenes sí. de lo que nos vamos a hablar hoy <risa> es una de las noticias que a mí más me ha escandalizado. Me ha escandalizado. Y dado de todo, de todo, todo tipo de. de Mal rollo. Bueno, ¿os acordáis que la semana pasada hablábamos de los mataderos, de cuantísimas sí, sí. bueno, es animales mucho se, se sacrifican aquí en España? Nos dejamos una cosa en el tintero que es, es importante. Eh, ¿Por qué en España tantísimos animales sacrificados, de los que dijimos que dos tercios de esos 910 millones de animales sacrificados el año pasado se exportaban? Por, simplemente por una cuestión. Porque, eh, la, bueno, varias cuestiones, la más importante, o una de las más importantes, porque la legislación a este respecto sobre el trato a los animales en los mataderos, que aquí es, es bastante laxo, ¿no? más eh, laxa que en otros en otros países. ¿no? Bonito. No se eh, llevan eh, con tanto rigor como en nuestros países, con lo cual muchas empresas ya eh, eh, multinacionales, que son las que eh, han admirado ya aquí y, como ya dijimos la semana pasada, han desplazado a los pequeños mataderos, pues eh, han decidido implantarse aquí en España, debido a, entre otras cosas, a costes laborales, por supuesto, y también ha porque eh, este aspecto que no hay que dejarlo de lado. Esta semana vamos a hablar de otro tema claro, también que da mucho, mucha controversia. toda esta posición, de, eh, muchas cosas más, eh, pero también esta legislación lo que provoca es que se hicieran barbaridades como la que nos vas a comentar, que es sí. la existencia de un museo con más de mil especies de animales cazados sí. y disecados, por una persona muy importante en España. Sí, esta semana, en el, el, la edición eh, eh, del domingo pasado, eh, la edición digital del diario El País, eh, nuestro compañero Manuel Ansede, que además de periodista es veterinario, publicaba un artículo sobre un personaje que se jacta eh, y nos vamos a circunscribir única y exclusivamente al aspecto que nos interesa, ¿no? Vamos a entrar en otros aspectos que también se reflejan en el artículo. Eh, eh, se captaba de que durante casi 50 años de su vida eh, ha dado varias vueltas al mundo Eso y eh, ha, ha cazado eh, más de 40, más de 1250 eh, animales de 420 especies. El solito. El, solito, el solito. Él dice que eh, si juntara todos los momentos que ha estado cazando durante estos 48 años... Eh, Se eh, eh, estaría durante 24 horas sin parar disparando durante 11 años y 3 meses bonito, a animales eh. Eh, eh, de caza mayor fundamentalmente. ¿no? Bueno, la controversia estaba ya ahí el, el, el domingo cuando además este personaje, este individuo, pues eh, lo que quiere hacer es antes de fallecer Eh, que, se, que en el pueblo de Olivenza en Extremadura se monte un, con todas estas piezas que él tiene en, su, en, el, en el jardín de su casa en los pabellones de caza que ha montado en el, en el jardín de su casa eh, se, se montó unas un, cuantas de un... ellas colgadas en la pared de su casa descabezados y de, eh, de todo tipo de o sea, posturas están disecadas evidentemente, otras son, simplemente son la, las cabezas pero otras son el animal entero pues eh, disecado bueno, lo que pretendía es que eh, Fernando Devara, el presidente de la Junta de Extremadura, el, el alcalde de Olivenza, González Andrade y él iban a firmar, él decía que iban a firmar un documento con el que en el cuartel de caballerizas, creo que se llama exactamente, no recuerdo eh, eh, de, de, de, de Olivenza, iban a montar un, un uh, museo. Con, con todas estas piezas para que, eh, bueno, pues eh, quedara como museo cinegético era sí, un sí, poco sí, sin su, su, su, al museo de bueno, la caza es muy bonita, la visto solo así la, la, la, la cuestión lo que pasa que no era eh, por su amor a, a los animales evidentemente ni a la caza, por supuesto aunque eh, haya mucho que hablar, hay dinero por medio. Él pretendía que la Junta de Andalucía le diera un cierto dinero porque él valora su, co su, su colección, que es tal vez la más numerosa del mundo, eh, eh, la valora entre 10 y 12 millones de euros de lo que le ha, lo sí, la, que, lo lo que le ha costado. lo había cotizado a ¿no? la baja. Exactamente, entonces pretendía que la Junta de Extremadura eh, diera una, un, un amortizar, aparte de, de esa inversión que él han hecho en este especial hobby, para eh, eh, donar eh, este, este museo que estar ya está ahí no no se puede obviar no se puede ah, si tanto le gusta que eso le eh, gusta que eso si tanto eh, le gusta que eso no, bueno, pero ya están ahí, vamos vale. a ver, vamos a ir a lo práctico por así decirlo, aunque sea duro no eh, eh, si tanto le gusta todo esto lo lógico es que los cediera gratuitamente eh, es. y no en una situación en la que eh, eh, en, en la región de Extremadura en la <coughs> ...comunidad de Extremadura... Eh, ...tenga que dar este dinero... ...bueno, la buena noticia, por así decirlo... ...dentro de todo lo que esto conlleva... ...es que el alcalde, el alcalde de Olivenza... ...González Andrada... ...ha dicho que Tararí, que te vi... Evidentemente, que, eh, eso no, porque él... ...no es ni partidario de la caza ni de los toros... Eh, ...entiende y respeta... ...a los que eh, aficionados a los toros... ...y a los que viven de la caza... ...de la caza como caza sostenible... Uh -huh. eh, ...pero no de este tipo de... ...de cazadores que lo único que se eh, sustentan es por su gran poderío económico, ni más claro, ni menos. Claro, claro. Este señor se jacta en esta entrevista en la que eh, eh, en determinado momento de su vida disponía hasta de cuatro aviones, cuatro aviones para recorrerse el mundo e ir allí donde estuviera la pieza que más le interesaba a él, aunque tuviera que pagar miles de, de, de, de, de, de euros en su momento. tres, cuatro safaris al año. Claro, hay, hay durante 50 años. Él eh, En fin, yo no sé si esto se puede llamar cazador o depredador simplemente por, eh, por tener mucho, muchos miles de, de, de euros encima. ¿no? Eh, existe mucho la, la, la caza a, la, eh, a los... Hay, hay mucha controversia. ...porque hay organizaciones que supuestamente... ...podríamos tildar de ecologistas... ...de defensores de los animales y todo eso que no niegan del todo ni están en contra absolutamente de este tipo de caza incluso elitista, de si por una pieza eh, se paga hasta 100.000 euros eh, por, eh, por cobrarse una pieza y esos 100.000 euros redundan en la población local donde está esa zona, pues hay determinados tipos de organizaciones de estas organizaciones que no dicen que no, que no del todo. ¿no? Yeah. Lo que pasa que, claro, es una caza quiero decir este señor tiene osos polares bien es cierto que en Canadá está, es, es, lega, es legal osos no, ¿eh? no pero bueno el, el oso polar es, es, en, en Canadá es legal cazar osos si, si pagas un dinero como ocurre con otros muchos eh, animales de caza mayor que ocurren en reservas en, en, en, en cualquier lugar del mundo pero bueno lo que tú dices lo cuando se, la... se donan piezas como... en por ejemplo cuadros que además se revalorizan y sí, los pero donan es, las claro, personas pero es que es diferente este en los es, museos y este señor quiere sacar dinero no, eh, es decir claro este señor este individuo lo que lo que eh, pretende igualar es al, al eh, coleccionista de sellos con el coleccionista de, formas, de piezas de formas, cazadas de, digamos, de una forma nada no, no, no sostenible sino únicamente por poderío económico digamos algo importante sobre este señor que Fue presidente de una de las empresas dedicadas a la salud de las personas más importantes de ese país. Sí, pero no queremos no no vamos a entrar aquí en, en, no, en, en otros en otros aspectos eh, ya personales, sino en lo que nos atañe a señales del fin del mundo. Es decir, eh, entre los, las piezas que tiene sí, cobradas, animales. Hay, hay animales que están en peligro de extinción, que han estado en peligro de extinción, que están eh, eh, por, por eh, protegidos en determinados países y en esos países, él no ha ido a cazarlo, pero ...hemos ido a cazarlo en otro lado... ...donde por dinero han vendido a ese animal... ¿no? ...y no solamente eso... ...él dice que ahora ya hay... Eh, eh, ...con la edad que tiene, no sé qué... ...que bueno, evidentemente ha bajado el nivel de, de caza pero también eh, eh, que no está dispuesto ahora a pagar las cantidades que hubiera pagado en otro momento por cobrarse un, una pieza de estas. Y el, entre otras cosas, bajo. tú fíjate que entre otras cosas, eh, lo que existen ahora son granjas, en Sudáfrica y en muchos países eh, también asiáticos, existen granjas donde te preparan al animal que tú sí, quieres. Sí, sí, alucinante. Tú compras con anticipado, escuelas, compras también, eh, eh, eh, ese a, animal, y lo que hacen es que sueltan de la, de la, de la bueno. granja, sueltan a la reserva ese animal, Para el tratable. animal que tú has pedido, es decir, hay un tipo de animal que él tiene una pieza de ellos que es el, el ñu, el ñu dorado y tú puedes pedir el ñu con el color de piel o de pelo que tú quieras para que te lo críen genéticamente y luego lo suelten y tú te lo cobres Javier en fin, Sevillano, muchas tremendo, gracias a nosotros.